de lo que pasa en el mundo de las empresas, en la economía, en la economía, en la economía. Y no, y no es que se trabó nada, ni es, es, es en mi cabeza que está repitiendo la economía y la economía sin cesar. Sueño, Tolo. Le damos la bienvenida al Tolo Tolosa, nuestro operador. Soñamos con la economía, todos hoy. ¿Vos, Tolo, también? Sí, suena con la economía, todo. ¿Qué, vamos, ¿Qué va a pasar con el dólar y todas esas cuestiones? Amigos, bueno, estamos acá, en vivo, en Radio LED, una hora. Vamos a tratar de llevar un poco de información sobre lo que está pasando, sobre lo que va a pasar. Quedamos medio colgados porque los mercados arrancan a las 10. Así que dentro de un rato te vamos a decir por lo menos... Y la única, la, única, la única operatoria que tenemos que te cuento en un ratito es cómo va la lira turca, por ejemplo. Que es una referencia que nos estamos... Viste, teníamos las novelas turcas, la novela que venía que daba Telefe y demás. Ahora tenemos la lira turca, que es como la referencia. Ya si la lira turca... Si vos... Te levantas a la mañana, buscas en Google ¿Cómo va la Liga Turca? Y ve que la Liga Turca viene medio para jova Y ya tenés que, tenés que tener una idea De que el día va a estar complicado Bueno, amigos Tenemos una cuenta en internet Que es www.solonegociosweb.com.ar Y una cuenta en Twitter que es @soloNegociosweb. Este programa es semanal Lo hacemos todos los miércoles no tolo, De 9 a 10, digo bien, ¿no? Porque yo estoy un poco mareado Bueno, de 9 a 10 El miércoles pasado, a las 10, cuando yo me fui de acá Mientras bajaba la escalera de la radio Escuché que estaba hablando el presidente Macri Viste que ayer, el, el, el miércoles pasado Hablamos del dólar y todo eso Todo esto que estoy contando voy a, Va a parecer, parezco a Nicolás Repeto Contando lo que pasó en la semana, ¿no? Pero bueno, es más cerca y nos pasó a todos Bueno, yo me estaba yendo de acá Y escucho que habla Macri Y cuando había terminado de bajar la escalera Ya había terminado, ¿te acordás el mensajito? <risa> Ese mensaje de un, de un minuto Menos de dos minutos que dijo Macri Bueno, más o menos Es el mensaje con el que empezó todo este, esta, este nuevo capítulo de la turbulencia económica y nos ponemos serios porque la verdad que más allá del chiste, lo que está pasando es muy serio. La verdad que la situación económica es muy seria. Hablas con analistas, lo vamos a hacer a lo largo de este programa. La situación es seria. Es compleja, amigos. Así estamos. ¿Qué va a ser? ¿Salimos o no salimos? Yo la verdad que no sé. Bueno, habló Macri y fue un vendaval después. Después todo lo que pasó en estos siete días... En estos seis días, y si contás hasta ayer, desde que habló, desde esos ciento y pico de segundos que, que habló el, el presidente y que nadie entendió nada a quién hablaba, por qué le hablaba de esa manera, si era un mensaje para el fondo, si era un mensaje para, para los mercados, que no lo entendieron de esa manera, porque el dólar a partir de ese momento no hizo otra cosa que subir y subir a un ritmo infernal. Eh, si le hablaba a la gente, me imagino que a la gente... <coughs> disculpas, no, no la hablas no de esa manera y sobre todo a gente que, que no entiende mucho de la, de, de la situación y que está un poco angustiada por lo que, por lo que está pasando, a partir de ese momento empezó, pasó a estar mucho más angustiada bueno, Macri no te lo voy a contar, habló nadie entendió nada y a partir de ese momento el dólar al otro día el jueves llegó alrededor del mediodía a 42, tremendo Una escalada, una mega devaluación otra vez. La verdad es que la situación es muy compleja. Hoy tenemos un dólar que está alrededor de, de, de 39 pesos. Ese pico de, de 41 y pico, 42, fue ese mismo, ese, ese, ese mismo, ese mismo jueves. Eh, eh, la verdad es que eh, después se, se estabilizó un poquito. El jueves anunció que se iban a anunciar... Esto es muy raro, ¿no? El jueves anunció que... el Lunes siguiente se iban a anunciar medidas, ¿no? Todo lo medio complicado. Les anuncio que vamos a anunciar medidas. Esto lo hizo el ministro de Hacienda hasta entonces, porque hoy ya es ministro de Economía. Volvimos a tener un ministro de Economía, ¿tolo? ¿Sabías eso? Duhomes hasta, hasta el lunes era ministro de Hacienda. Ahora es ministro de Economía de vuelta. ¿Por qué? Le cambiaron el nombrecito. Bueno. Bueno. Eh, y a partir de ahí, rumores y rumores. El fin de semana fue un. Quilombo, amigos, así lo vamos a decir en francés, fue un quilombo para todos los que estamos trabajando en cuestiones, de, en cuestiones periodísticas y demás, fue un quilombo, versiones cruzadas, bueno, ahí se gestó todo lo que ustedes saben que pasó con, el, con, el, con, el, con los cambios de gabinete y con los anuncios que se dieron el, el, el lunes pasado, el lunes de esta semana, cuando habló el presidente Macri, ya un poquito más largo, clavó 20 minutitos, Y después habló eh, por la tarde el, el, ministro, el ministro... No, por la tarde no, ahí, ahí mismo, al, al, un ratito después, a la mañana, alrededor de las, de las 10 de la mañana, el ministro Dujovne dando los detalles de esta especie de nuevo plan económico que básicamente lo podemos resumir en más ajuste y, en, eh, y sobre todo en un impuesto a las exportaciones ...de alrededor del 12% o de 4 o 3 pesos por cada dólar que se exporta. Es un poquito, es un poquito técnico, pero bueno, todos los que exportan, de, ya no solamente las hojas, sino lo, los productos industriales o los servicios... Hemos hecho muchas notas acá en, en Solo Negocios que tienen que ver con el, los servicios basados en el conocimiento, todo lo que tiene que ver con exportación de servicios, lo que tiene que ver con software, por ejemplo. Bueno, hablamos mucho en este programa porque la verdad que también es una de las banderas del gobierno de, de, de Mauricio Macri y de Cambiemos apuntarle a este sector, no solo a la industria, no solo al campo, sino... En la nueva economía 4.0. Bueno, a los que exportan servicios también los van a fajar con el impuesto de, de 12%. Que todos lo lamentan, que el ministro Sica, que es el ministro de producción, dice que es, que es, eh, que es un impuesto que les dolió mucho poner. Pero bueno, dada la circunstancia, es lo único que se podía hacer. Bueno, ¿qué pasó? Ayer el dólar siguió subiendo. Complicado, el lunes, el lunes subió, pero el lunes es un, era, fue un día medio extraño, el día de los anuncios, porque era feriado cambiario, era feriado cambiario, no, era feriado en Estados. en Estados Unidos por el día del del del trabajo. ¿Viste? De todo lo que en Estados Unidos no festejan el día del trabajador, festeja el día del trabajo. Pequeño detalle pequeño detalle no, no semántico, es un detalle concreto, ¿no? Se celebra el trabajo y no el trabajador acá en, en, en Argentina y en muchos otros países de América Latina hay mucho más hincapié en el Día de los Trabajadores, ¿no? Concretamente acá, obviamente, en, ar, en Argentina. Bueno, feriado en Estados Unidos, con lo cual no hubo cotizaciones allá, no hubo referencia con respecto eh, al dólar, acá sí hubo, hubo mercados y acá el dólar subió un poquito, ayer siguió, siguió subiendo, el, mercado, el, el Banco Central está poniendo bastante de reservas ayer algo así como 900 millones de dólares en venta de reservas totales para tratar de frenar al dólar y está, está, está complicada esa cuestión ayer hubo un mensaje de Trump lo charlábamos con el Tolo antes de, de comenzar el, el programa, hubo un mensaje de Trump Trump dijo eh, que apoya, es un mensaje de apoyo a, a las decisiones que está tomando el, el presidente el presidente Macri, después de eso eh, el, ministro, el ministro ahora de Economía porque después del cargo eh, después de los cambios que volvió a ser ministro de Economía eh, Nicolás, Nicolás Duzcomne y tiene algunas otras carteras eh, dentro, de su, dentro de, de, de su eje vos sabés que el lunes los, los ministerios pasaron de ser 21 a ser, eh, a ser menos de 10 así que bueno, ahí estamos con la, con la reestructuración ministerial No se fue nadie igual. Durante el fin de semana hubo mucha versión de qué iba a pasar con el gabinete y que de ahí iba a haber por lo menos tres o cuatro ministros que estaban indignados y los rebajaban a la categoría de secretario de Estado. Entre ellos el ministro de Agroindustria Echevere, el ministro Baraniao, que iba a estar muy, muy, muy, muy, eh, muy disgustado. Y con razón, obviamente, si sí, degradaban, entre comillas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología a, um, a una secretaría lo mismo algunos otros algunos otros ministerios, lo cierto es que imagino yo por un pedido del presidente, hay que ver cuánto aguantan estos personajes siendo secretarios de Estado, eh, porque va a haber va a haber bastante tensión y va a haber seguramente reducciones de las partidas presupuestarias eh, bueno, están todos en funciones no hubo ninguna, no hay ninguna baja si sí, varios ministros pasaban a ser como te decía, secretarios de Estado acá voy a hacer un paréntesis antes de contarte lo de Trump y Dujovne ayer en, en Estados Unidos de todos los cambios Hay algunos que son complicados, digamos. La verdad, el Ministerio de Trabajo pase a ser eh, una dependencia del de Ministerio de Producción. Eso no es una buena noticia, pero es entendible dentro del contexto, en el de, de, de contexto muy complicado en el que estamos. Ahora, que el gobierno fusione lo, el, el Ministerio de Salud con el Ministerio de Acción Social, me parece gravísimo. Que no tengamos un ministerio de, con un, un ministerio concreto de. De, de, de salud me parece me parece me parece realmente realmente grave ahí creo que el gobierno estuvo, est, está pifiando digamos, por más allá más allá de que la de que la conducción de Carolina Stalin a frente de de, de Acción Social sea en, en, en, en general en, en buenos términos y, y, no sea, y no sea una mala una mala gestión me parece que a nivel simbólico esa degradación entre comillas no es algo que nos que nos que nos que que nos beneficie ni mucho menos más allá de la crisis obviamente creo que que salud merece merece tener una una una cartera como la merece tener <coughs> perdón ciencia y tecnología que obviamente es un garrón que la ciencia y la tecnología no puede tener un ministerio Pero bueno, también, qué sé yo, alguno te podrá decir desde Cambiemos, bueno, en este contexto qué sé yo, hay que ajustar. Estamos en el horno, se hicieron las cosas mal, nos pegó el viento de afuera, nos pegó la crisis de afuera, lo, todo el contexto externo, los errores internos y bueno, tenemos que hacer. Pero lo de salud puntualmente me parece, me parece, me, me parece desacertado como, eh, como mensaje. Ya por ahí se está mencionando que el ministro, el ministro Rubinstein está diciendo que Que si, eh, que si le rebajan el presupuesto Él se va a ir del cargo Ayer había algunas, algunas versiones en ese, en ese sentido Bueno ¿Qué pasó? Ayer te decía, vamos a retomar Duhomne está en Estados Unidos Trump dio el mensaje de apoyo Después Duhomne se, se, se reunió con, con, Mnuchin, con el es, es bastante difícil Es una M, es una N Todo se me ríe eh, No podemos decir munchis como la heladería Pero es Mnuchin, se llama así el secretario del Tesoro de Estados Unidos se reunieron también, hubo versiones en ese sentido algunos volvieron a hablar de que el, el tesoro de los Estados Unidos y Donald Trump nos podían dar un crédito nos podrían dar un, un, un crédito directamente en este caso sin, sin tener que pasar por la negociación del fondo, mucho más directo porque ahí saca la chequera Trump, firma el cheque y, y, viene, y viene directo y no tiene que pasar por la aprobación del directorio del, del Fondo Monetario, bueno, muchas cuestiones No hay nada de eso, son todos rumores, todavía no hay nada confirmado. Lo cierto es que después de ahí, eh, de, de Nicolás Dujovne se fue caminando hasta la calle 19 de Washington, está de la Casa, de la casa Blanca... Y del tesoro estaba hasta tres. De la Casa Blanca el FMI está a dos o tres cuadras. Y de la Secretaría del Tesoro está a tres o cuatro. Así que se eh, hace calor en Washington en este momento. Se fue, se había venido caminando. El ministro a reunirse con Cristín Lagarde, tuvieron una reunión de una hora y pico. Cuando salió no hubo muchas precisiones, sí que estamos avanzando en el acuerdo, en este nuevo acuerdo que propone, que propone el gobierno, que acelerar, aceleraría los desembolsos que están previstos para el 2019 y para para el dos para el 2020 en, eh, en, eh, a principios del 2019. O sea, te da toda la guita que te iba a dar a lo largo de dos años, te la da toda junta en 2019. Eso, según el gobierno, asegura el, el, el programa fiscal para este año, para lo que queda este año y para el año, y para el año próximo. Y la promesa que le lleva a Dujovne eh, en, en contra de, de que le den toda esa guita adelantada es el famoso déficit cero, ¿no? Ir a tener déficit cero, con lo cual implica, ¿eso qué significa? Más ajuste y más ajuste, más incluso del que estaba programado en la primera etapa de, de, del acuerdo con el fondo. Bueno, complicadísimo, en el medio de esto los bonos que cotizan afuera acá, en las acciones que cotizan en Estados Unidos, Argentina, se van por el piso. Ayer se, eh, se publicó el REM, que es, son las expectativas privadas de inflación y de otras variables económicas que da... Eh, que publica el Banco Central. Bueno, el REM de ayer, sobre todo en el tema inflacionario, ya da, para más, ya da más de 40% para lo que va de... Para este año, más de 40% de, de, de inflación. Ayer Macri estuvo con, eh, en, la, en, la, en, la, en el evento anual de la Unión, de la unión Industrial. Vos sabés que hay bastante, había bastantes caras largas, porque obviamente les está pegando el tema del del impuesto a las a las exportaciones a todos estos a todos estos industriales en una jornada además en la que el INDEC informó que el estimador mensual industrial de, de este mes cayó 5,7% la actividad eh, en eh, en el último en el último mes. Así que complicado por donde lo mires, compañero. Así estamos. Muy, muy difícil. Ayer el discurso del, del, del, presidente, eh, del presidente Macri, que duró unos 20 minutos, en un momento el presidente, no te voy a decir que se quebró, ni mucho menos, obviamente, pero se golpeó el pecho un par de veces, sonaba, sonaba el micrófono, hubo un par de silencios. Y en un momento, realmente, cuando le pidió a los, a los industriales que se pongan de su lado y que hagan un esfuerzo, se lo notó emocionado, ¿no? No te digo, insisto, no, no digo que se quebró el presidente, pero todos los que lo estábamos viendo en ese momento nos dimos cuenta de que realmente se había, se había emocionado. Los industriales que hasta el momento estaban con bastante cara de tujes, sentados ahí, lo estaban mirando medio, ¿viste? A ver qué onda, ¿viste? Es un público, el, el público de la UIA es un público que en general aplaude, que sonríe, que está de acuerdo con el presidente... Eh, lo consideran del, del palo por lo menos lo consideraban del palo a Mauricio Macri y, eh, y cuando el presidente dijo estas cuestiones se pararon y aplaudieron y después del evento hablaron de que, bueno, se podría hacer un esfuerzo y se podría acercar posiciones. Esto es lo que dijeron en On The Record. Después por ahí se reúnen puertas adentro y dicen no, sabe qué? Nos vamos, a poner, eh, nos vamos a poner todo lo que dijimos. No, no, no corre y salen a, a protestar nuevamente. Pero en principio hay señales de apoyo de parte del empresariado y de, de buena parte del establishment, que son los industriales que están reunidos en la UIA, en la Unión Industrial Argentina. Pero bueno, Hicimos este repaso a lo Nicolás Repeto De lo que pasó en esta última, en esta última semana eh, Días de furia Tremendo, insisto Nos fuimos el miércoles ayer acá Mientras bajaba la escalera de la radio habló Macri Y de ahí el más de todo El dólar, se fue todo al demonio, el FMI Y así estamos Te lo vamos a contar, te vamos a contar más detalles de lo que está pasando Pero sobre todo queremos contarte lo que va a pasar amigo Así que vamos a ordenarnos un poquito Vamos a escuchar una tanda Y vamos a volver con más solo negocios no te olvides, arroba solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar ahí, en nuestra página de internet cuando termina este programa, ponemos el audio para que lo escuches online para que lo compartas en redes sociales y te dejamos todos los links a los principales temas que tocamos en esta mañana en Radio LED todo tuyo, todos los, dale Auspicia este programa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 teléfono 4-777-1472. Auspicia este programa. Claro, es simple. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UBA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Hola. Hola, sí, buen día ¿Llamaba para pedir un turno para un chequeo general? Sí, claro, dígame qué le anda pasando eh, Me gustaría hacer revisar mis artefactos Y controlar que las instalaciones de mi casa estén en buenas condiciones Buenísimo, el miércoles estoy por ahí No solo vos necesitas un chequeo anual La instalación de gas de tu casa también En Metrogas queremos que tengas siempre un gas seguro Por eso revisa los artefactos periódicamente Y llama a un gasista matriculado Prestarle atención al gas es prestarle atención a tu familia Es una recomendación de Metrogas Para que disfrutes del calor de tu hogar ¿En qué pensás a la hora de armar un viaje o una escapada? elegís primero el destino o sos de los que deciden el destino según el precio sos de playa brasilera, de montaña patagónica, de movida cultural o de compras en ciudad, de glaciares o cataratas, la buena noticia es que sea cual sea tu forma de decidir tu próximo viaje, podés hacerlo con Rochester Hotels Collection, los mejores destinos con la mejor financiación entra a www.rochester-delmediohotel.com o escribinos para consultarnos por whatsapp al 11 31 60 18 85 y asesórate para tus próximas vacaciones. También podés visitar nuestras redes, Instagram, arroba Rochester Hotels, Facebook, Rochester Hotels y Twitter, Rochester-Hotel. Solo negocios con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Acordate, arroba solo negocios web, www solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar, nuestro Twitter y nuestra página en Internet. Vamos a charlar con Federico Furiasi de EcoGo para que nos cuente un poco su visión de estos días turbulentos. Turbulentos ya quedó como una frase eh, un poco suave, ¿no? Federico, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, eh, Nos contás un poco tu, tu visión de lo, que, de lo que está pasando y si querés empezamos por lo que, por lo que pasó ayer, con el, día, con el día después de los, de los, de los, anuncios, eh, de los anuncios económicos del, del lunes, unas jornadas donde a pesar de, de, todo lo que, de, de todo lo que comunicó el gobierno como su nuevo plan, entre, entre comillas, el dólar en principio siguió subiendo y los mercados no parecen... Eh, estar muy convencidos de, de, la, de la propuesta que hace Macri y su equipo. Sí, mira, eh, si uno lo quisiera resumir, el, el gobierno está en una posición muy incómoda. Te diría que en el peor de los mundos, porque fíjate que el mercado te pide ajuste, para el mercado no existe el ajuste, eh, en cambio la sociedad lo que pide es cuidar el empleo y el salario real. El uh -huh. ajuste tarifario, en términos de aumentos de tarifas, electricidad, gas, transporte, fue de shock para el bolsillo del consumidor o la estructura de costo de una pyme. Entonces, el gobierno está en ese, en el peor de los mundos, ¿no? Para el mercado no existe el ajuste, para la sociedad fue muy fuerte el ajuste tarifario, eh, y eso te lleva en un contexto donde frente a los desequilibrios estructurales que viene acumulando la economía, eh, estés en un círculo vicioso, donde el mercado te baja el pulgar, eso extiende en el tiempo la recesión porque implica devaluación, caída del salario real y mayores tasas de interés que en el canal del crédito y eh, mientras la recesión se extiende el gobierno va perdiendo capital político de cara al año electoral y cuando eso pasa, los mercados siguen eh, sin tener confianza en que el gobierno que teóricamente viene a hacer el ajuste eh, tiene altas chances de seguir después de la reelección entonces está en ese círculo vicioso Y a pesar de los anuncios que van en la dirección correcta, lo que le quedaba al gobierno era, para tratar de acelerar el ajuste fiscal, minimizando el impacto de la devaluación en el bolsillo del consumidor, era ir por retenciones, dado el dólar de 40. Y es lo que eh, terminó pasando. Exactamente. Entonces el gobierno va en la dirección correcta al anunciar déficit cero vía retenciones para tratar de generar credibilidad en el mercado, eh, ahora va a negociar adelantos de desembolsos del FMI para decirle al mercado, mira, este año y el año que viene tengo todo el programa financiero cerrado, que quiere decir, no tengo que salir a colocar deuda. Eh, ahora el mercado sigue teniendo dudas porque en un contexto recesivo, la recesión te come capital político y eso hace que la posición política, hay que ver si va a acompañar el ajuste, y por otro lado la recesión te come recaudación, recauda menos el Estado cuando hay recesión y eso puede hacer más complicado esta voluntad de ajuste que tiene el gobierno. Es un escenario el que vos planteás que nosotros ya, ya vimos eh, en, en, en su momento, esta especie de, de, de, de, eh, de profecías autocumplidas que se van dando día a día y que va llevando a un escenario de, de, de, de desconcierto y desconfianza, como vos decías, y que termina como han terminado hoy, mal, como han terminado ot otras crisis. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué margen queda para, para, para resolver Este intríngulis, ¿Vos ¿le ves alguna, alguna, alguna salida posible? Sí, todavía el, el, el, a medida que pasa el tiempo, el gobierno se va quedando sin eh, instrumentos para tratar de, de revertirlo. Ahora eh, lo que tiene que hacer es acelerar el, el adelanto de desembolso del FMI y eh, negociar políticamente para que la oposición, para que se apruebe la ley de presupuesto de 2019 con este nuevo plan de de aceleración del ajuste fiscal que presentó el ministro Dujovne y que tenga un respaldo de la oposición política. Esos dos factores, que el fondo está adelante de desembolsos y que la oposición apruebe el presupuesto con el plan de ajuste fiscal que presentó el ministro, eso podría ayudar. Eh, la gran diferencia respecto de otras crisis es que la devaluación si bien te come poder adquisitivo y te lleva a un escenario de aceleración de la inflación y de recesión, sí. no te genera un problema sistémico en los bancos no te rompe el sistema financiero porque no tenemos un sistema financiero dolarizado como teníamos en el 2001 y esa es una diferencia muy importante y por otro lado si bien la deuda viene creciendo rápido todavía se encuentra en niveles manejables es verdad que tenemos buena parte de la deuda del sector público está en dólares y eso hace que cuando se devalúa aumenta la relación deuda en dólares producto eh, todavía está en niveles manejables y las necesidades financieras cumpliendo el ajuste fiscal y con los adelantos de desembolso del fondo estarían bastante blindadas en 2018 2019 y eso eh, también es una diferencia muy importante ese, ese escenario del fondo, ¿cómo lo ves? Porque ayer cuando el ministro Dujovne salió de la reunión con Lagarde y habló con los periodistas dijo que bueno que había, que había estaba en una etapa de, de negociación, obviamente que esto no es no, eh, que, el, que, el, que el Fondo Monetario es un organismo burocrático que tiene su tiempo él dijo esperamos que se apruebe en la reunión de, de mitad de mes y demás, para mitad de mes faltan exactamente 10 días o 15 días, no, no sé bien cuándo va a ser la reunión, pero, pero digo faltan entre 10 y 15 días es un tiempo importante dado el contexto y sobre todo pensando lo que pasó desde la semana pasada hasta acá con, con, el, con el dólar y con los picos y con lo inestable que está todo ¿Vos crees que, que, que la situación eh, eh, está como para esperar que el fondo eh, haga todo su análisis técnico y burocrático y eventualmente después proponga que el directorio vote o necesitamos algo más, más urgente? Eh, sí, ese es un problema, que Racaz. Eh, yo pienso que va a estar lo del fondo, porque el fondo, digamos, la comunidad internacional. Eh, quiere ayudar al gobierno de Macri, está demostrado sí. con el apoyo que dio el fondo digamos, con lo de Trump de ayer también con los, los comunicados de Trump de ayer eh, ahora los tiempos de la burocracia del fondo claramente eh, son una eternidad para la forma en la que se viene moviendo el mercado claro. cambiario y el riesgo país en Argentina con lo cual me parece que estas dos, tres semanas en lo que puede demorar la decisión del fondo en adelantarte los desembolsos van a estar complicados si no se logra Y tampoco tiene muchas herramientas el gobierno para, para tratar de, de tranquilizar, más que eh, presentar de que su programa financiero está, estaría blindado. Eh, lo que tiene que hacer es negociar con la oposición, dar señales que la oposición va a respaldar este plan de, el presupuesto 2019 con el plan de ajuste fiscal. Eh, y después, teniendo presión en el mercado de cambios, y con el riesgo país para arriba, eh, es un banco central que va a estar a la defensiva. Eh, y, y fíjate que es, es un problema porque si el Banco Central deja mover el dólar sigue la inestabilidad genera eso más, más tensión y si sale a vender reservas y, y sin tratar de sin poder controlar el dólar y queda con menos reservas también es un problema eh, y, y el mercado te vuelve a correr porque ve que el Banco Central está perdiendo reservas a cuenta gotas sin poder calmar el dólar entonces eh, eh, esa es la parte complicada que podemos tener en estas semanas eh, con lo cual es muy importante que se aceleren los tiempos del fondo. Federico, estamos hablando con Federico Furiace de, de EcoGo. ¿Qué, qué, qué de estas dos variables que vos planteás, digamos, vos con tu, con tu, con tu experiencia eh, eh, como analista y como, como economista, ¿qué, qué crees que tiene que hacer el Banco Central de las dos, de las, de las dos variables? Tienen que dejar que el dólar que el dólar eh, eh, quede más, más libre, un poco más suelto en esa, en esa flotación que había propuesto el gobierno desde, desde, alguno, desde, hace, desde, hace, un desde hace un tiempo? ¿O tiene que seguir interviniendo y quemando, y quemando reservas? Porque la verdad es que ninguno de los escenarios, como vos decís, el, el escenario del dólar desbocado es, es de temer, y el escenario en el que el central quema eh, quema reservas para, eh, para sostenerlo sin éxito además, por lo menos por lo que viene pasando sí, hasta ¿no? ahora, tampoco, tampoco es muy bueno. Ayer, por ejemplo, los industriales en la UIA, eh, que obviamente ellos tienen una cuestión de que, de que más allá que el impuesto que les pega ahora, siempre son eh, están a favor de la, de la de la exportación y de obviamente y de un dólar y de un dólar más competitivo para ellos y mucho y mucho más alto, decían que todavía no había un traslado de precio ni siquiera de la, de la, de la primera devaluación, con lo cual ellos suponían que si dejan el dólar más, más liberado, no va a haber un pass-through o un traslado de precios tan, eh, tan directo, porque si no, no venden nada, básicamente, el resto no, no, no vendería nada. Pero volviendo al central, de esos, de esos dos escenarios, ¿cuál crees vos que es el, el menos dañino? Sí, bueno, es muy difícil porque... Es difícil, el, sí. El, el tema es, si, si no se logra generar credibilidad en el mercado, y no hay un plan de estabilización con apoyo de la oposición que logre calmar las expectativas, si dejas el dólar libre es un peligro, sí. porque eso... Vas, te arriesgas una espiralización de la inflación y que en algún punto empiecen a estabilizarse los depósitos si no hay ningún control y el dólar sigue subiendo y si el Banco Central interviene vendiendo reservas y tampoco seguís sin estabilizar las expectativas te va dejando en una posición más vulnerable porque el mercado te hace la cuenta que a este ritmo se va quedando cada vez más rápido sin, sin reservas. Entonces, el Banco Central tiene herramientas, pero no tiene la solución estructural. La solución estructural pasa porque el plan de ajuste fiscal genere credibilidad en el mercado y eso depende de variables políticas y de eh, variables económicas en torno a que el gobierno tiene que intentar salir cuanto antes de la recesión, que eso depende de la capacidad que tiene el Banco Central para bajar la tasa de interés y eso puede ocurrir cuando vuelva a generar credibilidad en el mercado. Lamentablemente, volvemos a, a terminar de que... El, el, el gobierno está muy expuesto a esto de generar credibilidad en el mercado eh, y eso tiene que ver con un gobierno que una economía que tiene desequilibrios muy importantes si no, no estaríamos pendientes de si el mercado tiene o no la credibilidad entonces como la economía acumuló desequilibrios producto de una herencia macroeconómica muy pesada y de un gobierno que coordinó mal uh -huh. y agudizó desequilibrios, la economía en 2017 terminó con déficit fiscal, déficit externo de 5 puntos, bola de nieve de LEVAC de 10% del producto, alto vencimiento de letras en dólares, contrato de tarifas dolarizados, eh, que cuando devaluás la devaluación te come el ahorro fiscal por la suba de tarifas, y entonces tenés esto que para el mercado necesita el ajuste, pero para la gente sí, y por eso estamos, eh, digamos, por eso ahora el gobierno depende de recuperar la confianza del mercado, justamente Bien. porque tiene estos desequilibrios. Te hago, te hago la última ahora sí. ¿Cuán grave es la situación desde tu punto de vista? Es muy grave, es muy grave porque lo que vamos a tener hacia adelante es una recesión muy fuerte. Ya la estamos teniendo, pero eso va a seguir por lo menos hasta, hasta noviembre, diciembre, una recesión fuerte con aceleración de la inflación. Va a ser un año donde la película Salario Inflación, eh, la inflación le gane por goleada probablemente si se logra estabilizar el dólar en estos niveles, la inflación termina en la zona de 39, 40%. Uh -huh. Bueno, y ayer el REM da de... un poquito más de 40, ¿no? Sí, por eso digo. Y, y salarios que cuando uno mire punta a punta terminarán en la zona de 28, 29%, sí. eh, uh -huh. eh, tasas de interés muy altas que en el canal del crédito, por eso la UIA te dice que el de precios no está siendo tan alto. Sí. Ese es el espejo de la recesión. Cuando el minorista sale a vender y quiere trasladar la presión de costos, dólar, tarifas y tasa de interés a, la, a los productos que vende, no tiene una demanda que lo convalida porque hay licuación del salario real y altas tasas de interés que enfrían todo el canal del crédito. Por eso el traslado a precios de la devaluación, lo que llamamos ese pass-through, sí. eh, está siendo bajo. Pero la inflación sigue siendo muy alta para el bolsillo del consumidor. Federico, muchas gracias como siempre por, por la charla y por, por tu resumen por y tus favor, conceptos. Gracias. Te mando un abrazo grande. Hablamos con Federico Furiasi de EcoGo. Bueno, él te lo decía ahí. Es una situación muy grave. La verdad, estamos complicados, amigos. Hay salida, hay que hacer algunas cosas. Hay que ver cómo, qué decisiones toma el gobierno, cómo reaccionan los mercados. Esto que estoy diciendo parece medio una gilada, ¿no? Cómo reaccionan los mercados. Pero la verdad es que, es que pasa eso, Tolo. El, el tema es cómo nos vende de afuera y cómo tres o cuatro grupos grandes grupos grandes fondos grandes locales locales también con, en, la, en el tema puntual del dólar y, y lo que pasa afuera con respecto a la salida de, de grandes volúmenes de guita de, de, de inversiones y de bonos argentinos que por distintas maneras se están se, se, se van se van retirando de, de esa de esa de esa inversión bueno eso es viste cuando decís el comportamiento de los mercados que parece una medio una medio una pavada bueno funciona así Los mercados se comportan, te dejan de elegir, entre comillas, y pasa lo que pasa. Sin descartar, obviamente, un montón de errores internos, muchos de ellos no forzados, como en el tenis, que cometió la administración. Cambiemos. Bueno, cambiemos. Vamos a poner un tema musical y volvemos con más información acá en Solo Negocios. No se vayan. temperatura en este momento 15 grados, la, tem la temperatura 15 grados, la hora 9.39, eso quise decir. Bueno, tenemos un día de mucho sol en la ciudad de Buenos Aires, está lindo, calorcito y va a ser unos 23 grados de, de, de temperatura en el día de la fecha. Bueno, vamos a hacer una nota de emprendedores, vamos a salir un poco del de agobio económico, vamos a hablar con la gente de cuáles Cuáles con Q estamos en comunicación con Patricio Díaz Paniza, uno de los de los socios de los fundadores de Cuáles. ¿Cómo estás, Patricio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián. ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, bien. Bueno, muy bien. Bueno, Cuáles hace Big Data, Analytics, Business Intelligence. Está buceando en el mundo de los datos digitales y demás. Yo hice una definición bastante corta. ¿Nos o explicás, ¿Nos explicas un poquito más en detalle qué hacen? Bien, perfecto. Bueno, te cuento un poco de cuáles. Nosotros somos una empresa justamente orientada a todas esas prácticas de Business Intelligence, Analytics, Big Data, donde básicamente lo que hacemos es mucho procesamiento de datos, de información, en esta nueva era digital, como bien marcabas, donde todo dispositivo, toda información de la empresa operativa estructurada, información no estructurada, de videos, de imágenes y demás, según la industria que sea, se recopila y lo que hacemos es generar valor dentro de esos datos, ¿no? Un mundo de datos donde todo está disponible, ¿sí? Eh, lo que hacemos es procesarlo, digitalizarlo bien en, en formatos estructurados y después ponerlo disponible para la, las personas y para la toma de decisiones de las gerencias o para niveles de analistas o analíticos que puedan eh, sacar conclusiones o buscar patrones de comportamiento y demás cuestiones. Bien, bueno, es uno de los grandes negocios ese, ¿no? Es una de, la, de las grandes, de las profesiones del, del futuro, el tema este de, de estar, eh, de, de, de, de hablar con las empresas, entre comillas, ¿no? Y decirles y darles información sobre lo que está pasando en sus universos, en sus universos digitales, con sus propios clientes, o bueno, lo que, lo que está pasando más, más, más a nivel global. Pero es uno, uno de los grandes desafíos, ¿no? Del mundo de los negocios es saber qué pasa con tus datos digitales. Tal cual. Sí, mucho... Es, eh, de, lo, de lo que es tradicional, es como que siempre había una mirada post-mortem, ¿no? O sea, ver los datos, qué había pasado, analizar por qué pasó, claro. pero como que era una visión muy corta. De lo cual, hoy en día, con tanta disponibilidad, ya hablando más de real-time y tener los datos y conseguirlos en el mismo instante, uno ya está hablando de, bueno, ok, sé lo que pasó, pero en realidad yo quiero o necesito tomar una decisión más en el momento, con los datos que están ahora, y además de eso, necesito saber qué va a pasar a futuro, ¿no? O con constantes cambios, digamos, de, de país, de economías, de tener una toma de decisión, prediciendo un poco qué va a pasar el futuro y basándonos justamente en los datos que es la fuente de, de todo esto. ¿no? Contame algún caso puntual de alguno de los clientes con los que estuvieron trabajando, así nos lo ponemos eh, sobre la mesa alguna cuestión más, más concreta. Dale, perfecto. Bueno, últimamente tenemos varios proyectos de, de distintos clientes, a veces son empresas pymes, digamos que mueven mucho el negocio la economía de Argentina, pero también tenemos grandes clientes, por ejemplo, uno particular es el caso de Mercado Libre, eh, trabajamos con la gente en Mercado Envíos, particularmente del negocio, de lo cual lo que hacemos, eh, hicimos un, proye un proyecto de revenue assurance, que lo que hicimos es... Recuperar ingresos económicos basados en lo que es la distribución de los productos, ¿no? Ellos distribuyen productos en, en seis países donde está el negocio de Mercado Envíos. Tienen más de 25 correos por los que distribuyen sus paquetes, de los cuales manejar toda la información de todo lo que registra Mercado Envíos como envíos de productos de, de vendedores a compradores versus todo lo que es la facturación que hacen los correos hacia Mercado Envíos por esa distribución de paquetes. Tiene toda una complejidad, un nivel de análisis muy profundo, que llegar hasta nivel de servicios, llevar más sí. abajo incluso de servicios, que son distintos tramos, ir trackeándolo. Y lo que hicimos es una, concilia una conciliación de datos que va buscando diferencias entre lo facturado versus lo enviado. ¿Sí? Y ahí se puede ir descubriendo, la gente de, de Mercado de Envíos, ¿qué pasaba? Encontraba como que había algunas diferencias entre precios, alguna diferencia entre tarifas que se iban aplicando, distancias de, de viaje, eh, pesos y volúmenes de los paquetes enviados. Entonces lo que hicieron fue, en base a, a mucha información, estoy hablando más de 15 millones de envíos mensuales, lo que hacían es, bueno, eh, encontrar esas diferencias y poder gestionar con el correo un recupero económico, ¿sí? que es algo bien tangible, donde encontrás un, un retorno de inversión bastante grande porque es algo tangible y se puede recuperar mucho dinero en toda esa cantidad de envíos. Bien, bien, bueno, bueno, muy interesante, y, y, pero te hago, te hago la última pregunta, y esto es una pregunta un poco, me parece que, que, que no es tan fácil de contestar, pero para, danos una idea de cuánto, de cuán costoso es hacer esta, esta implementación, vos hablabas de Pymes recién, esto estamos hablando de grandes inversiones o se puede solucionar con, eh, con, con, un, con una inversión más, más, más razonable. No, tal cual Hay eh, muchos proyectos ahí... Me imagino que no es lo mismo hacer o, Estamos hablando de muchos proyectos Y de, mucho, y de muchos tipos de, de, de, de servicios Y no tiene que ver lo mismo Business Intelligence por ahí Con alguna solución Que tenga que ver con, eh, con Analytics O con alguna otra cosa Pero digo, a grandes rasgos ¿Es algo que puede acceder una PyME? A eso me refiero Sí, absolutamente Absolutamente Como ahí decía al principio eh, Mercado Libre que tiene sus volúmenes, o tenemos otra empresa que es líder que también tiene sus volúmenes de, de millones de, de visualizaciones de videos de YouTube, pero también tenemos empresas PyME que lo que quieren es ver un modelo sencillo y con sus ventas de, que tuvieron el último año, poder pronosticar a futuro, y eso es un proyecto de, a veces de un mes de trabajo. ¿Y en un, un rango medio. de cuánto? ¿Y en un rango de cuánto? Un Dinero. Rango de, ¿Dinero? De ¿Valores? Sí. Y Más después, o menos. Después, sí, después pueden arrancar soluciones entre, sería 50 mil pesos. En adelante, digamos. Bien, ¿no? bien. Una, una consultoría, una consultoría de, de, de visualización, de entendimiento de los datos y armado un modelo y, y unas visualizaciones y, y pronósticos. Genial, genial. Bueno, Patricio, te agradezco por la charla, te mando un saludo grande. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, hablamos, hablamos. con Patricio Díaz Paniza, que es uno de los socios fundadores de Cuáles, con Q. Interesante lo que están haciendo en el mundo de los, del análisis de datos. Ahora vamos a escuchar una tanda y ya volvemos, no se vayan. Auspicio este programa.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 Estrategias, product, productos, productos, productos, tendencias, tendencias y rum-rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Último bloque en Solo Negocios. ¿Te vas a dar una vuelta por acá, por Palermo, Tolo? Y vas a ver cómo pasan las mochilas cuadradas grandotas en, con... con, la, con Personas en bicicleta o caminando que andan con esa mochilotas atrás en la espalda. Sí. El, la cadetería 2.0, lo vemos todo el tiempo, se ve solamente, no solamente nos más sino en buena parte de la ciudad de Buenos Aires. Hay de muchos colores. Las rojas, las que van con un color más rojo, con gorritas por ahí que son un, un poco en un tono más fluo. Bueno, son las de Rappi. Vamos a hablar con la gente de Rappi. Estamos en, en comunicación con Matías Casoy, que es el country manager de Rappi acá en Argentina. Matías, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, ¿cómo andás? ¿Bien, vos? Bien, muy bien. Bueno, sé que no. estás de viaje, así que gracias, gracias por atendernos igual. No, por favor, gracias por llamarme. ¿Estás cruzando el charco? Estoy cruzando el charco, llegando justo ahora a Montevideo. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, gracias, gracias por atendernos. Bueno, a ver... Eh, Rappi está enmarcado dentro del concept, de un concepto que se da en Argentina y se da en todo el mundo Que tiene que ver con esta cuestión de, de, de como yo te decía recién, de una, de una cadetería eh, 2.0 O una mensajería o un delivery yo lo digo medio apurado Me gustaría tener tu definición un poco más, más amplia del, del modelo que usan, eh, que usan ustedes en la compañía Y que también usan otras, otras empresas del rubro A nosotros no nos gusta pensar que Rappi es una propuesta y es una plataforma que es multivertical. Creo que no... creo que no podríamos definirla únicamente dentro de, de un único vertical o de un único rubro, como por ejemplo mensajería o cadetería, sino que cuando uno se baja Rappi y entra en, en la aplicación, uno puede encontrar desde, eh, digamos, restaurantes, los restaurantes que, que a uno más le gustan de, del barrio donde vive, Pero también puedo hacer sus compras de supermercados, las compras de supermercado de la semana o compras de supermercado de express cuando nos olvidamos de la noche en casa. Pero también, por ejemplo, puedo encontrar desde comida para mascotas hasta pedir lo que sea. que Es un, un antojo, básicamente. es eh, ¿Algo del por kiosco, ejemplo, por ejemplo? Por ejemplo, algo del kiosco, por ejemplo no sé, algo que, que digamos, una, una panadería muy especial de ese barrio donde vivía cuando era chico que, que, que me hace acordar. Entonces, quiero, quiero eso. Entonces, eh, al final, Rappi es, es eso, ¿no? Es una plataforma multivertical eh, que lo que ofrece es a, a los consumidores una nueva forma de, de, de conectarse con, con sus compras cotidianas. Eh, y, y contanos cómo, cómo, está el, cómo, cómo es el universo hoy. Usted funciona hace pocos meses. ¿Cuánto? ¿Seis meses, más o menos? ¿Cómo, cómo? ¿Hace cuánto tiempo están funcionando? Seis meses? Eh, Rappi llegó a Argentina en, en febrero de 2018. dieciocho. Uh -huh. Sin embargo, en, en Latinoamérica estamos operando que hace, hace más de tres años, eh, Rafi nació en Colombia y rápidamente se extendió a, a México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Eh, y, y actualmente bueno, somos una, una plataforma auténticamente latinoamericana Bien, pero digo, con, con, con poca vida en, a, nivel, a nivel local A eso me refería, son 5 o 6 meses de, de, de, de trabajo acá, acá en Argentina Contame un poco los números que me permitan dimensionar Cómo, cómo, cómo crecieron A ver, ¿cuántos, cuántos, usu, cuántos usuarios tienen dentro de la aplicación O sea, cuántos clientes tiene, tiene Rappi que, que compran habitualmente, que usan habitualmente el, el, el, el, el sistema Y cuántos eh, eh, ¿Cuántos mensajeros tienen también registrados dentro de la plataforma? Mira, Rappi, bueno, en, en, en Buenos Aires, que fue la primera acción donde desembarcamos en, en Argentina, eh, fue probablemente el lanzamiento más, eh, digamos, más exitoso de Rappi en, en, en toda Latinoamérica, probablemente por el product market fit, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo engancha la propuesta de Rappi en, en, en un país o en una ciudad como, como Buenos Aires. Estamos eh, creciendo a un ritmo de 30 al 50% mes sobre mes. Estamos eh, digamos, terminando, hemos terminado agosto con, con, con casi 300.000 órdenes, casi 300.000 pedidos realizados, eh, y estamos esperando eh, terminar el año con más de 500.000 pedidos. Eh, entonces así es, es, un, digamos, es un, un poco la, la dimensión. Eh, tenemos objetivos muy ambiciosos para, para el año que viene, eh, no solamente de, de, de venta, sino de, de, digamos, de consolidación de la propuesta de valor desde un punto de vista comercial también. Por ejemplo, ¿Qué ¿Con, qué, con, qué, eh, ¿con qué cosas? No, al final nosotros lo que queremos es que cada persona que entre a Rappi en cada barrio donde nosotros operamos encuentre, como decíamos antes, mejores restaurantes o ofertas más variadas, supermercados. Eh, y creo que ese es un trabajo que toma mucho tiempo, creo que, hemos, eh, creo, creo que lo hemos hecho eh, muy bien en este comienzo pero es un trabajo que, que es de todos los días eh, y, y justamente eso es lo que esperamos para, para los próximos eh, meses en términos de crecimiento. El modelo de negocios es ustedes le cobran a los, a los comercios por estar dentro de la plataforma y después el, eh, y después el cliente paga eh, una determinada, un determinado monto por, eh, por, ese, por ese delivery, por ese envío que es lo que cobra la persona que lo realiza, ¿correcto? Exacto, o sea, la forma en la que Rappi cobra, o sea, la, la forma en la que Rappi gana dinero es eh, nosotros tenemos alianzas con estos restaurantes, o supermercados o tiendas especializadas, eh, donde los usuarios van a encontrar exactamente los mismos precios en Rappi que los encontrarán en las, en las tiendas físicas, lo cual es una novedad. Eh, nosotros cobramos una comisión a estos comercios y después lo que tienen que pagar es un fee de envío, eh, que es, es un fee pequeño, son, son 40, 50 pesos, depende de dónde está ubicada la tienda. Eh, pero lo interesante de este envío es que es un envío en tiempo absolutamente récord. es decir, antes estábamos acostumbrados quizás a, a recibir la pizza del domingo en 60 minutos, 90 minutos y, y considerábamos que eso, que eso era, era normal eh, pero la novedad que trae Rappi es que cada cliente que hace un pedido, tiene un repartidor asociado a ese pedido, lo que hace que estemos hoy entregando, por regla general por debajo de los 30 minutos en en Argentina y en la región. Me consta porque lo uso, ahí te voy a decir, yo lo usé y la verdad que eso funciona y funciona muy bien el tema del tiempo porque además está asociado a la cercanía de los lugares que te ofrece la, la aplicación, ¿no? O sea, te, te ofrece lugares más o menos que están al alcance de ese, de ese tiempo de entrega. Exactamente, de hecho nosotros lo que hacemos es trazar un círculo alrededor tuyo y te mostramos todo lo que hay impresionante en tu barrio, en tu zona, porque no es, o sea, no es un tema de distancia máxima, es un tema de que siempre en Rati estamos priorizando la calidad, es decir, queremos que cuando pedís, eh, no sé, una pizza, una hamburguesa, una, una, cualquier cosa, que lo puedas comer y que lo puedas consumir igual a como lo hubieras consumido en esa tienda o en ese restaurante, y obviamente eso lo limitamos eh, desde un punto de vista de, de, de la distancia. Bueno, llega, llega caliente, por lo menos la, las pruebas que yo hice llega, llega bien. Estamos hablando con Matías Casoy, que es el country manager en la Argentina de, de, de, de Rappi. Matías, también el, el, el modelo, y no solamente el modelo de ustedes, sino otros modelos asociados a nuevas cuestiones de, de, de, de, de, de nuevo trabajo, tiene algún, tiene algún cuestionamiento por, por, desde, el, desde el lado, desde el, punto de vista, desde el punto de vista laboral. ¿Me contás un poco cómo es la relación de ustedes con... Con la gente que, que trabaja con ustedes Me refiero a los, a, las, a, las, a los chicos y chicas Porque en general son, son personas jóvenes o No todos, pero en general son, son personas jóvenes Que hacen las, las entregas ¿Me contás cómo es un poco esa, ese, ese vínculo Que tienen con ellos? Sí, eh, bueno te, te, seguramente te referís a los repartidores Y los repartidores eh, sí. Para nosotros son obviamente una, una parte fundamental Del negocio eh, Los repartidores son, eh, son independientes eh, Son personas que eh, se descargan la aplicación eh, y se pueden conectar o desconectar cuando quieren eh, tomar o, o no tomar los pedidos que quieren eh, tenemos muchísimos repartidores que, que son estudiantes o repartidores que quizás tienen trabajos eh, digamos fijos durante, durante la semana y quizás tienen un par de horas libres eh, y, y reparten por la noche eh, o incluso tenemos alumnos eh, que, que yo he conocido eh, que, que simplemente por amor al deporte este, y para ganar unos pesos extra también eh, andan en bici y hacen unos repartidores, eh, han, hacen unas entregas de Rappi. Eh, pero sí, lo interesante de esto es que eh, digamos, es, un, es un modelo que se apoya en, en, en tres partes, ¿no? Por un lado los clientes que, que, bueno, que pueden consumir este, digamos, esta propuesta de valor disruptiva ¿no? que tenemos en, en Rappi, Por otro lado, los comercios locales, que son estos restaurantes, tiendas que, que hablábamos antes, uh -huh. eh, donde hoy estamos viendo que estamos generando un incremento muy significativo en muchos de ellos eh, en ventas versus lo que tenían antes de trabajar con Rappi. En tercer lugar, esto estamos hablando de los repartidores, que son personas que, eh, de vuelta, en su tiempo libre, pueden realmente eh, aprovechar y, y, y cuando tienen ganas, y eh, digamos, si se conectan, pueden justamente tomar algunos pedidos y hacer un dinero extra. Eh, consideramos que es, que es una de las grandes eh, digamos, propuestas de valor que trae Rappi eh, a, a las ciudades donde operamos. O sea, ustedes le pagan, o sea, le hacen una, una, <coughs> una transferencia de dinero según los viajes que hacen, pero estas personas no son nunca empleados de la compañía, ¿correcto? No, exacto, no son, no son empleados en, en, en, digamos, de Rappi, bueno, nosotros tenemos obviamente nuestra, nuestro, nuestros empleados acá en Argentina, eh, Que, bueno, que, que hacen desde recursos humanos comercial, finanzas hasta, hasta, hasta un grupo grande que hace tecnología eh, los repartidores son, son, son libres, independientes eh, y lo interesante eh, es que como te contaba antes eh, nosotros nuestra, digamos, nuestra ganancia está asociada 100% a lo que nosotros le cobramos eh, a los restaurantes y a, los, y a las tiendas con las que trabajamos entonces cualquier cosa que un usuario pague en términos de costo de envío y por opina va directamente al repartidor. Es decir, eh, el 100% de ese dinero se lo lleva el, el repartidor porque bueno, justamente eso, ese dinero es nuestro negocio. Bien, ¿Y, y, ¿y qué número de repartidores tenés más o menos en este momento? ¿Cuántas personas hay trabajando en, en Rappi? Mira, es muy difícil, es muy difícil calcular el número de repartidores porque justamente te decía. Eh, sí, sí tiene es que ver con muy... en qué momento se conectan, cuándo usan la Exactamente, aplicación. Exactamente, entonces hay días que podemos tener, digamos, eh, no sé, muy pocos y otros muchos. Lo que te puedo decir es que eh, para ser repartidor eh, hay que hay que pasar por por, por una charla informativa que nosotros damos en en en, en Rapid, donde explicamos cómo funciona la aplicación y te puedo decir que más de 2.000 personas pasaron por por esa charla informativa. Eh, muchas de esas eh, de esas personas eh, eh, pueden pueden conectarse eh, desde una vez por semana eh, una vez cada, una vez por mes o quizás eh, repartir una una vez y, y nunca más bien matías te agradezco mucho por la charla muy interesante ya hablaremos en algún momento para ver cómo cómo cómo cómo qué cosas van sumando a la a la aplicación y al servicio que ofrecen te parece me parece perfecto muchas gracias por llamarme bueno buena estadía en montevideo y gracias por atendernos te mando un saludo grande Un abrazo. Chao. Chau. Hablábamos con Matías Casoy, que es el Country Manager de Rappi acá en Argentina. Interesante. También con alguna polémica con respecto a la, a la modalidad. Hay algunas críticas, vamos a decirlo, con respecto, con respecto al modelo, pero la verdad es que el modelo está bastante claro y funciona así, digamos. Es, esa, es, esa es la relación, ese es el vínculo que tienen este tipo de compañías con la gente que, que, que trabaja dentro de, dentro de la plataforma. Así que nada, interesante el... el, el El, el modelo interesante lo que están haciendo con supermercados no llega a preguntarle porque se nos está yendo se nos está terminando el programa pero, pero bien interesante lo que están haciendo porque no solamente hacen envío de restaurantes sino te hacen la compra en el supermercado por ahí en otro programa te lo explico ahora no porque se terminó este solo negocios amigos nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 9 acá en Radio LED gracias gracias a todos por la operación en esta, en esta mañana sigan en Radio LED viene Fuera de Agenda con Jairo Stracha y equipo Nos encontramos el próximo miércoles. Chao. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguimos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar. O en nuestra cuenta de Twitter: arroba Solo